¿Por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en podcast.com Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com en punto de las 10 de la mañana tiempo del este, y mucho más temprano a las 7.30 de la mañana Andy Rublev contra Jamat Medjejovic para el próximo domingo tener el duelo por el título pactado a las 4 de la mañana tiempo del este en el abierto de Barcelona y continuando con la información del tenis con vistas ya a lo que será el Madrid Open, Novak Djokovic actual número 4 del ranking mundial finalmente no va a disputar este abierto de Madrid, el Serbio que ya había puesto en duda su participación en el torneo, confirmó que no va a poder jugar este Masters Mill y su regreso a las canchas es una incógnita. Puso en sus redes sociales que lamentablemente no va a poder competir este año y que está continuando su recuperación para volver pronto. Hasta pronto, dijo el oriundo de Belgrado. Djokovic buscará llegar en las mejores condiciones físicas a Rolanga roldo que es el segundo Gran Slam de la temporada y donde deberá defender lo hecho en el 2025 cuando llegó hasta las semifinales en lo que va del 2026 Nova Djokovic lleva jugados un total de apenas nueve partidos repartidos en siete victorias y dos derrotas finalista en el abierto de Australia donde cayó ante Carlos Alcaraz y también llegó a los octavos de final en Indian Wells donde lo eliminó Jack Draper, en otra noticia que también sacude fuertemente al abierto de Madrid, se le sumó a la ausencia de Nova Djokovic la de Carlos Alcaraz en la caja mágica de esta manera el murciano se va a ausentar por segundo año consecutivo del certamen español sospechaba y que era cuestión de tiempo de que se hiciera oficial Alcaraz venía de bajarse en los octavos de final de Barcelona, ya lo decíamos al no presentarse a jugar contra Tomás Machac por esa lesión en la muñeca es una situación, dijo Alcaraz que yo creía que no iba a llegar a mayores pero visto las pruebas, es una lesión más seria de lo esperado, había anunciado el siete veces campeón de Gran Slam. Recordar que el próximo eh, 21 de abril comienza el Masters 1000 de Madrid. Y vamos con la fase de grupos de las eliminatorias y las clasificaciones de la CONCACAF en el tema de las mujeres. Este viernes Honduras contra Barbados, Panamá frente a Cuba y Haití contra República Dominicana. Para el día de mañana sábado tendremos el duelo de Costa Rica contra Guatemala y el de México contra Puerto Rico desde el estadio. Nemesio 10. pero ¿qué necesita exactamente la selección mexicana femenil para clasificar al mundial? ¿Cuáles van a ser las claves para vencer a Puerto Rico? ¿Qué le espera al conjunto nacional? Sara Cetune nos trae el comentario acá en Contacto Deportivo. ¿Cómo estás, Oliver? Amigos de Contacto, un gusto saludarlos este viernes con mucha, mucha información en específico de la selección mexicana femenil que está llegando a la parte culminante de un proceso mundialista que se está trabajando desde el 2022 y en donde no hay otro objetivo más que calificar a Brasil 2027. Para ello, la selección mexicana está... A dos victorias, se dice fácil, pero la verdad es que será un tema hasta cierto punto complicado, pero vámonos por partes, porque el conjunto de Pedro López necesita este sábado vencer a Puerto Rico en el Estadio Nemesio 10 en Toluca, para de esta forma clasificar a la fase final del campeonato W de la CONCACAF. Incluso un empate del equipo mexicano lo estaría clasificando porque tiene mejor diferencia de goles que Puerto Rico, pero la idea de Pedro López, el entrenador y de las jugadoras, por supuesto que es ganarlo y de la forma más convincente. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí clasifiques a la fase final y ahí te estarás jugando un duelo eliminatorio, es decir, unos cuartos de final. Ante el sexto mejor rankeado de la CONCACAF, que si se mantiene la lógica, lo más seguro es que sea Haití, aunque todavía no se puede definir. Pero en caso de que México gane ese nuevo partido, ya estaría entonces volviendo una Copa del Mundo después de perderse la del 2019 y la del 2023. Así que el equipo mexicano ha tenido una eliminatoria sencilla como se esperaba, con Charlín Corral como goleadora con once tantos. Han goleado, han metido más de siete goles por encuentro. Puerto Rico no va a ser lo mismo, creo que es uno de los equipos que más ha evolucionado, porque además tiene pues una base de jugadoras interesante en el college en Estados Unidos, y eso hace que por lo menos físicamente el equipo de Puerto Rico esté mejor preparado. Ya futbolísticamente hablando, creo que México... Con Charlín, con Kiana, con Scarlett, con María Sánchez, tendría que ser suficiente para encontrar de tres goles para arriba y con...